El círculo secreto. La Atlántida y otros mundos perdidos, olvidados, continentes hundidos y perdidos. Las aguas se los tragaron. El círculo secreto la rosa de los vientos. Una historia de estos continentes que quizá forma parte de ser una de las piezas que nos faltan para reconstruir la historia de la humanidad. Un auténtico eslabón perdido en nuestro pasado against the... Jaro, muy buenas que tal. Muy buenas noches. Hola, querida, pues escuchando el, co el coronavirus que sí, me sí, sí, ¿eh? verdad que sí. sí? sí. Es que hoy <risa> cosas se explica, eh? Lo cierto es que un hombre como Fernando Rueda, que es una enciclopedia andante, eh, no puede contar más que cosas asombrosas. Y nos ha contado algún eslabón perdido para conocer la historia de la Casa Real y nos preguntamos si la Atlántida es uno de los eslabones perdidos para conocer la historia de la humanidad. Sin duda, sin duda que lo es, a pesar de que ya sabes que eh, hay corrientes que sitúan a la Atlántida pues como una mistificación, como una especie de estado ideal eh, que, que Platón eh, ideó y que no se correspondería, eh, en este caso, pues con, con hechos fehacientes, a pesar de que eh, Son, son muchos más los que eh, consideran que la Atlántida fue una isla eh, portentosa eh, situada en. o detrás de las columnas de Hércules. ...ya sabes que ese es eh, el, el, el, digamos la denominación que reciben eh, el, los accidentes geográficos... ...a un lado y al otro del estrecho de Gibraltar... ...y en el Timeo de Platón uno puede leer... ...había una isla delante de este lugar que llamáis vosotros las columnas de Hércules... ...esta isla era mayor que Libia y Asia Unidas, y los viajeros de aquellos tiempos podían pasar de esta isla a las demás islas, y desde estas islas podían ganar todo el continente en la costa opuesta de este mar que merecía realmente su nombre. Ahora bien, esta isla Atlántida, unos reyes habían formado un imperio grande, ...y maravilloso. Esto y, es lo que cuenta... Y, y hay nuevas noticias y nuevas informaciones... ...que nos sirven para completar todo eso que... ...sabemos o creemos saber sobre la Atlántida. Bueno, no, no sé si completar o... ...venir a complicar más. Sí, eh, no es verdad. Completar eh, o complicar. Claro, porque... Hacer dudar sí, otra vez. Yo he querido empezar con, con Platón... ...y con esta eh, denominación geográfica... ...que la dice muy clara, ¿eh? Detrás de las columnas de Hércules porque se refiere a un lugar geográfico que está detrás de eh, Gibraltar, ¿no? de, de la, del Estrecho de Gibraltar. Y, sin embargo, eh, estudios eh, recientes, que los hay de, de, de todas las clases y colores, pues ahora la sitúan nada menos que en Mauritania. Uh -huh. Sí, sí, en, en Mauritania, en, en Secano, ¿eh? en, en el desierto del, del Sáhara, porque hay... Um, Allí un, una estructura, digamos, con, con una estructura geol, geológica, eh, con más de trece mil años de antigüedad, que solamente. Era visible desde el aire, es decir, se, se logró ver en 1965 cuando los astronautas de la Gemini 4 sobrevolaban esta zona del desierto, ahí por Mauritania, muy cerca de la ciudad de Oudán y observan lo que parece un ojo de 50 kilómetros de diámetro que presenta unas estructuras circulares eh, concéntricas que recuerdan poderosamente a la descripción que hace Platón en otro diálogo, que es el, el Critias, de, este, de esta ciudad ideal, ¿no? de, de la Posidonia, y, y habla de, esos, de, de, de esa forma eh, circular dividida en círculos eh, concéntricos. Bueno, con lo cual, pues vienen a... ...a poner más complicadas las, teoría, las teorías... ...habida cuenta de que ya no encajaría... ...solamente en la forma... ...sino que también en la ubicación... ...y diréis, pero ¿cómo ubicación? ...si todo aquello es un desierto... ...bueno, pues estudios geológicos demuestran... ...que el Sáhara... ...o sea, la transformación... De, ...en lo que hoy vemos... Eh, ...como un desierto... ...ocurrió hace 2700 años... Y que, o, o a partir de hace dos mil setecientos años, quedó completa porque antes allí había podido haber un, un, un mar y podía haber un, uh, una isla. Y lo que conocemos como el ojo del Sáhara, esa estructura llamada Richard, sería... Eh, ese lugar emergente dentro de ese vasto océano que habría sido eh, también Mauritania. O bueno, sea, que no una... se le otorgaron las aguas al continente, sino las arenas, ¿no? Eh, bueno, ¿tomodo? es una buena metáfora, Bruno, sí, sí. Pero, pero ciertamente no es la única ubicación eh, que ha tenido... Esta maravillosa isla, eh, Tuyo conocimos en, en su época a José Antonio Lamic, Exacto, eh, que sí, editaba sí, unos eh, maravillosos cuadernos de parapsicología que se llamaban Cuadernos de Investigación Hipergea. Y durante muchos meses eh, estuvo publicando eh, informaciones relativas a la Atlántida Eh, pero que no relacionaba ni con Mauritania ni con, por supuesto, eh, tartesos, del que eh, sin duda vamos a tener que referirnos eh, enseguida, sino que hablaba de la isla de Creta. Él había hecho un viaje hasta, hasta Creta acompañado de, de su hija y había quedado fascinado por la civilización minoica recuerda que en Creta está ese magnífico eh, templo de Nosos que es un portento y donde además está ese culto al toro que también nos une eh, simbólicamente no solamente a España sino to a todo el arco mediterráneo y hay eh, una serie de evidencias geológicas que demuestran que la explosión de un macrovolcán y la, la, la subsiguiente o el subsiguiente tsunami habría enterrado no solamente eh, eh, algunas de las civilizaciones mediterráneas de las que ni siquiera tenemos eh, seguramente conocimiento sino también a esa isla eh, de, de la Atlántida pero como tantas otras teorías se quedó, se quedó ahí es bueno tal vez eh, indicar que las fuentes de Platón para referirse a a la Atlántida no son directas. es decir, Platón jamás vio la Atlántida. la Atlántida, supuestamente, es una ciudad eh, que se hundió. en el 9000 mil antes de Cristo. por lo tanto, a Platón. salvo que fuera el Conde de Saint Germain. y tomara. qué le, sé yo, Colacao le, le para, co para ser muy le fuerte. Toca le tocaba como muy lejos. Eh, él eh, recopila eh, esta información de un tal Drópides. Drópides, de hecho, es el nombre. Eh, De, del, del bisabuelo de Critias, que Critias es el nombre del texto eh, en el que se contiene esta historia. Bien, pues Drópides eh, había viajado en, a Egipto pues, en el 590 antes a.C. y allí, pues Pasa un eh, montón de horas eh, conversando con los sacerdotes de Saís y es son ellos los que le hablan de un tiempo primigenio en el que eh, más allá de las islas eh, de, de las columnas de Hércules habría una isla más grande que Libia y Asia juntas y es importante hacer aquí un, una parada para hablar de otra de las teorías eh, que se han formulado al respecto porque claro Libia y Asia, eh, entendamos que Libia en aquella época era lo que entendemos África ¿vale? uh -huh. y Asia para ellos era solo Asia menor, de manera que estamos hablando de un gran continente y sin embargo un lingüista que se llama Yorgos eh, Díaz Montexano, hispano-cubano, que ha dedicado su vida por entero a la investigación de la Atlántida. empezó a darse cuenta de que eh, los textos eh, pues. A, habían sido incorrectamente eh, traducidos. Y ahora aquí entraríamos en una discusión. Eh, acerca del de piélagos, eh, que es lo que. la raíz eh, griega que da lugar a archipiélago. o eh, la palabra isla, que ahora no recuerdo exactamente cómo la formulaba en griego. El caso es que. Eh, se, se, Meidos, exactamente, se, refer, se refería a Meidos como isla Habla de, de Meidos, es decir, habla de una cosa más pequeña No estamos hablando de un continente Y eso es muy importante reflejarlo porque en, en el siglo XIX En 1887, por ahí, empezaron a salir un montón de libros eh, Sobre todo en Portugal, en donde se hizo de la Atlántida casi una... Eh, cuestión eh, vamos a llamarle de de, de de carácter nacional de, de, de, de sentirte importante en la nación portuguesa porque caramba, de ahí descendían nada más y nada menos que los propios atlantes ¿de qué venía todo esto? pues eh, yo tuve oportunidad de visitar eh, a Manuel J. Gandra que es un personaje muy muy curioso que ha dedicado también eh, su vida a la búsqueda eh, de la historia mítica de, de Portugal, es licenciado en filosofía por la facultad de letras de Lisboa, e imparte muchas veces cursos acerca de simbología y cosas por el estilo. ¿no? Bueno, pues este hombre eh, tiene una biblioteca realmente extraordinaria de textos, algunos incunables, eh, relativos al, al tema de la Atlántida, en donde relaciona directamente eh, una serie de hallazgos Eh, ...encontrados en, en, digamos, en la desembocadura eh, en, en Lisboa... Eh, ...así como en la isla de Madeira... ...que podrían tener relación... ...con eh, la Atlántida... ...y de hecho... ...él me hizo llegar... ...una serie de fotografías... ...extraordinarias... ...de columnas... ...escaleras... ...y otras... Eh, ...digamos... ...estructuras... Eh, ...que estaban sumergidas... ...y que indudablemente... ...tenían una relación directa... ...con eh, alguna civilización... ...que antiguamente estaba allí... ...claro que... ...el perfil de las... ...de las costas... ...era muy diferente... ...al que hoy tenemos... ...hace 9.000 años... ...el mar estaba... ...mucho más adentro... ...y consecuentemente... Todo el perfil, eh, digamos, geográfico se ha eh, cambiado. Y esto hace pensar, y eh, tal vez lo contaré después de las noticias, en un uh, acontecimiento muy interesante que se encontró en 1979 por parte de eh, uh, oceanógrafos de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que trabajó a bordo de un avión de investigación oceanográfica llamado Vityats, y que estaban convencidos de haber encontrado pruebas concretas de construcciones humanas sumergidas en en la costa de Isla de, Maere, de Madeira, relacionadas nada menos que con la Atlántida. Y hay otros eh, continentes eh, perdidos, hablaremos eh, de ellos en el siguiente tramo, de la Rosa de los Vientos, la Atlántida, algunos dicen que está en mitad del Atlántico, esta nueva teoría lo sitúa en Mauritania, otros lo han situado cerca de Canarias, en parte de África, en el sur de España, en el Mediterráneo, todo el mundo tiene su Atlántida, quizá, quizá, entre otras cosas, porque existieron, otros continentes unidos y perdidos hablaremos sobre ellos después de las noticias y después de la información que llega ya mismo a la sintonía de Onda Cero En Onda Cero La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Tercera hora, tercera hora, las dos y seis minutos, eh, tenemos eh, todavía Círculo Secreto, luego Mundo Bizarro y otras hay muchas cosas en este tramo de La Rosa de los En la Sintonía de Onda Cero seguimos eh, buscando en el Círculo Secreto Continentes Perdidos. Guijarro, hay nuevas informaciones, hay nuevos datos que nos hacen pensar que esta teoría quizá, quizá puede ser acertada. Puede ser acertada y este, déjame decirlo, no es el mundo bizarro, es el mundo Guijarro sí, del, que voy, sí, del que os voy a hablar a continuación. Porque os, os decía antes de las noticias que eh, surgió en Portugal una especie de movimiento eh, nacionalista que está vinculado a una figura, eh, un personaje que se llama Joao de Alveida, que, eh, por así decirlo, es quien encabeza ese, ese movimiento nacionalista que basa eh, la supuesta descendencia atlante de los lusitanos, de todos los portugueses. Y... Eh, Hay un libro que no está hecho por él, sino que recoge parte de sus ideas, pero ha sido actualizado con eh, prospecciones arqueológicas para darle una cierta validez, que se llama O Libro de Atlántida, de eh, Luis Villena Sobral. Este es un profesor de Historia y Geografía que colaboró a finales de los años 90 con el Instituto Portugués de Arqueología en la identificación del patrimonio arqueológico que estaba en peligro, patrimonio arqueológico en Portugal, ¿eh? se entiende, y basándose en testimonios orales que él había ido recogiendo en uh, Poblaciones costeras, así como del estudio de los, de los topónimos de, de la costa oeste de Portugal, concretamente entre el Cabo de Sines y el Cabo Raso, localizó mediante inmersiones. ...murallas, estructuras sumergidas que parecían una especie de tejido urbano. Como dije, eh, me enseñó fotografías que no dejaban lugar a dudas... ...lo que no sé si son de la Atlántida o son de cualquier otra civilización. Pero en cualquier caso, aquel hallazgo, me decía Gandra... ...sirvió de, de espoleta personal para ahondar en esa materia... ...de contactar con este eh, Luis Villena Sobral y eh, partió de él ciertas investigaciones que nos llevan a Galicia, nos llevan a nuestro territorio. Porque allí eh, se encontró un hueso, datado en el 4000 a.C., eh, en el que estaban escritos unos caracteres que se podían leer como ataltarte. Y la voz atalt, o atla, que es un poco la raíz etimológica de Atlántida, eh, se parece mucho ¿no? a ese ataltarte, por no, por no decir también que se parece mucho a tartesos. Uh -huh. y, y, y eso nos lleva a otra de las eh, muchas teorías que hay al, al respecto. ¿Por qué? Porque, como eh, sabéis, hay un, hay un profesor eh, italiano... Eh, que se llama Fernando Benozzo, catedrático de la Universidad de Boloña en Italia y que es uno de los principales eh, nombres de un, eh, de un eh, movimiento llamado Paradigma de la Continuidad Paleolítica en el que afirma que existe una continuidad clara entre los, eh, los orígenes y desarrollo de los pueblos europeos en relación a una cultura celta que sería, eh, fo ese foco estaría situado lógicamente entre Galicia y Portugal y que eh, descendería también de los eh, Atlantes. Y esto es muy curioso porque vamos a encontrar en Galicia un montón de, eh, eh, por así decirlo, de referencias a esa Atlantea y lo que vendría a significar es que existió una especie de éxodo desde ese continente, en el momento en el que fue hundido, le llamo continente por no decir isla ¿eh? Eh, isla o continente barra continente eh, en el momento en el que fue hundido en ese 9000 antes de Cristo y se habría producido un éxodo hacia el norte que habría llegado hasta eh, prácticamente Galicia ¿y eh, ¿en, qué, en qué lo vamos a encontrar? pues en caracteres que nos evocan esa voz atl y en una serie de símbolos que dibujan esa ciudad de círculos concéntricos la ciudad de Posidonis, eh, que Poseidón, que sería la principal eh, ciudad de la Atlántida y eh, ahí nace una nueva teoría que fue defendida en 2004 por un físico de la Universidad de Wuppertal eh, que se llama eh, Rainer Kuhn y mm, que a pesar de su currículum pues es de los que eh, ha estudiado la Atlántida y lo ha hecho en las proximidades de Cádiz, concretamente en las uh, marismas de Doñana, porque allí, en un uh, estudio yo creo que sin precedentes, rastreó incluso con georradar eh, esas marismas, encontrando a una cierta profundidad lo que parecerían ser esas estructuras circulares eh, o círculos concéntricos que eh, podrían ser eh, esa eh, ciudad de Posidonia. La... Curiosamente, Eh, y con esto termino para que eh, podáis preguntar o ampliemos hacia otros lares, vamos a encontrar referencias de ese atl, o esa voz de Atlántico, que evocaría también, eh, lógicamente, al, al océano del mismo nombre, en lugares tan apartados como México. De hecho... Yo me quedé profundamente impresionado cuando visité un pequeño pueblecito que se llama Mexcaltitán, que está al, al oeste de México, en, en las fronteras del mar de Cortés, y en la que eh, estos, este pueblecito, que es de donde eh, supuestamente eh, nace el éxodo de los mexicas hasta su tierra prometida, hasta eh, el actual México eh, DF, que era eh, Tecnotitlán, pues. Eh, eh, Vamos a encontrar en el, en, el, en el Museo de Antropología Nacional de México un, un códice en la que vemos dibujada la isla de Mexcaltitán eh, con, un, con una, eh, una grafía que significa Atlán, y esto es de nuevo llamativo, y eh, cómo estas gentes se marchan En ese éxodo, siguiendo uh, las directrices de, de, su, de su chamán ¿no? hasta, esa tierra, hasta esa tierra prometida. ¿Por qué tenemos esa voz a un lado y al otro del Atlántico? Pues evidentemente porque ellos partirían de la base de que habría una gran isla en el centro de ese océano que sería la Atlántida. Silvia. ¿Cuál, cuál es el problema? Y, y termino, pues que la deriva continental, eh, que es algo que se encontró eh, mucho más tarde que surgieran todas estas teorías, impide eh, que pudiera existir una isla en el centro del, del Atlántico. Por lo tanto, los científicos hablan de una mistificación, otros hablan de un éxodo de algún lugar remoto situado entre, esas, entre, esas dos, entre esos dos continentes, el americano y el, y el europeo. Independientemente de la ubicación geológica exacta, que ya hemos visto que hay multitud y múltiples destinos y, y, y puntos no donde podría estar, eh, un poco eh, a través de todos los datos que nos has estado dando, ya que el eh, geográficamente en el Atlántico eh, hoy por hoy se descarta, Por datos geológicos y sobre todo por la tecnología que hay ahora, antes comentabas radar, por ejemplo, en uno de los puntos más recientes, ese ojo del Sahara, si está bajo tierra con la tecnología actual no se podría saber si o descubrir o, o que se notara eh, bajo tierra esas eh, posibles estructuras si hubiese alguna construcción. El caso que comentabas de la zona de, de Portugal, eh, esa persona que entró en contacto contigo y que te envió unas fotos, me imagino que mm, no sé si habrá conseguido a través de, de contactos que alguien le haya podido también hacer unos análisis para datar esos eh, supuestos restos que están bajo el agua. No ya sé, es ¿qué que hay, hay un poquito más exacto? Es muy interesante esto que eh, planteas, porque ciertamente, ¿no? Eh, tanto en el caso portugués como el de nuestros amigos de la Universidad de Huelva que llevaron ¿Eh? a cabo un estudio minucioso de la eh, geología del lugar para... Eh, certificar que existieron una serie de tsunamis que corresponderían precisamente a la época en la que Platón sitúa el hudiviento de la Atlántida, pues cuando tú mencionas en tu trabajo académica, el, académico perdón, la palabra Atlántida, deja de tener interés <ríe> repentinamente de todo el mundo. qué? para la comunidad académica esto es una mistificación es un estado ideal que ya lo planteó Aristóteles eh, en, en, en su época y por lo tanto no hay más que hablar si esto lo hubieran planteado como una civilización desaparecida como eh, el, un, el, el nacimiento de qué sé yo un nuevo pueblo por descubrir etcétera seguramente hubieran tenido otro tipo de respaldo pero no es así precisamente por hablar eh, de la Atlántida por hablar de algo que la ciencia considera un mito y esto ocurrió eh, también con, con, con este estudio que os decía de los eh, soviéticos en 1979 Andrei Askenov, que es el vicedirector del Instituto Soviético de Oceanografía y jefe de la misión de investigación eh, cuando, cuando empezó a recoger las pruebas desde el rigor ¿eh? Y, eh, con, con metodología científica se encontró en que, bueno, la gente decía, bueno, esta gente está buscando el Triángulo de las Bermudas, está buscando ovnis, y aquello acabó en un desprestigio. ¿Y, y, y qué quedó? Pues que todas aquellas cosas que ellos consideraron evidencias, la ciencia ha dicho que se trataba de erosión, de vegetación submarina que las cubre y que, por lo tanto, eh, ha dibujado o, o, digamos, ha suavizado los relieves de una manera determinada por culpa de las corrientes... Es decir, que lo que serían formas antrópicas, es decir, hechos, eh, manufacturados por el hombre, al final, eh, sin, sin investigación, sin que media investigación, simplemente por un prejuicio, se dice que aquello no es así. Hombre, eh, cada día hay mayor aperturismo, sobre todo después de que en 2004 eh, Kuhn llevara a cabo esa investigación en Doñana. Pero aún así estamos todavía muy lejos, muy, muy, muy lejos, de que la Atlántida pueda ser tomada eh, en serio en cualquier publicación de índole científica. Eh, vamos y... a hacer un repaso, Giuseppe, porque la Atlántida no es el único continente perdido que existe. Vamos a hablar eh, de diferentes eh, continentes que tienen todos que ver con el mar. Por ejemplo, Mu. ¿Qué es Mu? Mu. Mu es lo que hace una vaca cuando... ¿Eh? Mu... <risa> ¡Qué malo! <risa> no, no, es, es que me lo ha puesto muy fácil. pero sí, claro. eh, <risa> mu o Lemuria es, es otro de esos eh, continentes. De hecho, vamos a encontrar continentes en el Índico, vamos a encontrar en el Pacífico, vamos a encontrar prácticamente en todas en todo partes. En todos sitios, sí. Y, y claro... y eso Cada continente... Lo, es... Perdón. Cada mar, cada océano tiene el suyo, ¿no? Pero es porque en su momento, en la división de los continentes conocidos que tenemos ahora, es como que eh, hay algunos que sí se ajustan y hay otros que no muy exactamente y como que están siempre buscando ese trocito, ¿no? No, no no, no tiene su lógica, porque básicamente eh, de, de lo que se trata es de buscar... Eh, algún tipo de raíz cultural. Habida cuenta de que esos cambios geoló geológicos perdón, a los que alude Silvia son cambios geológicos eh, que tienen lugar a escala de millones de años y aquí estamos hablando de Esto un canaclismo habría, entre comillas eh, eh, eh, estar hablando de 10.000 años o de 11.000 años máximo 12.000 años es nada en, en términos geológicos Por Claro, lo tanto, y tú dices cultural, pero también natural porque también, también se tiene en cuenta los animales, también se tienen en cuenta las plantas. Digo, muchas digo cosas. cultural porque eh, es cierto que resulta llamativo. Cuando tú analizas que hay eh, determinados topónimos que encajan perfectamente a un lado y al otro del Atlántico y que parecen provenir de una misma raíz o de una misma cultura o leyendas eh, que, de, de los dioses venidos, etcétera, que parecen encajar perfectamente eh, a un lado y al otro del Océano Atlántico, como que realmente, si existió esa migración, eh, esa migración... No sabemos cómo, ni por qué, ni de qué forma lo hicieron, pero que los supervivientes llegaron a las costas europeas y africanas y a Canarias. Que Canarias es otro de los eh, lugares que se estimó como eh, resto de ese eh, posible continente perdido y eh, lo mismo ocurre con Con, ...sobre todo con la costa de México... Eh, ...con la costa de México... ...con Belice... ...en fin, con, con, to, con todo, con todos esos países... ...del, del Golfo de, de México... ...que efectivamente parecen... ...recibir una especie de, de... ...influencia cultural inexplicable... ...del otro lado del Atlántico... ...y además es muy curioso... ...porque los unos hablan de que sus dioses... ...o llegaron del, del este... ...mientras que los otros dicen que llegaron del oeste... ...es decir que geográficamente... ...parece que había algo... O, o, ...o alguien vino de ese punto intermedio que estaría situado entre, el, entre las dos costas. Esta, esta influencia cultural es la que, la que parece capital. Había la cuenta que se dibujan los mismos símbolos a un lado y al otro en un tiempo eh, eh, muy primitivo. Estamos hablando de, de la edad del, del, del bronce, del, eh, sí, efectivamente, de la edad del bronce y, consecuentemente... Eh, también tendría que ver con todo eh, el desarrollo de la metalurgia Y, y esto nos lleva de nuevo a nuestro país y nos lleva a la cultura tartésica eh, nosotros eh, hemos tenido en el programa muchas veces la, creo que hace 15 días la tuvimos si no recuerdo mal eh, en, en directo a, a Vázquez Hoyes eh, quien, quien ha encontrado mm. eh, ciertas pátinas de escritura en el, en el museo de, de Huelva que podrían indicar que la escritura nació en la península ibérica y lo que dicen precisamente Esas, eh, esos textos eh, hablan pre precisamente de e esos fenicios que venían aquí a cargar metal para llevárselos a... A Fenicia, que es un término muy entre comillas, porque no sabemos muy bien el término fenicios exactamente a qué eh, lugar eh, geográfico se establecían. Sí parece claro que eh, los eh, presuntos atlantes tendrían mucho que ver con esos pueblos del mar, de la que nos hablan los egipcios, y que eran bastante guerreros, y tendrían que ver precisamente con esos fenicios que comerciaban precisamente con ellos. ¿Qué nos queda? Pues que a lo mejor parte de esa cultura tartésica, parte, parte de esa eh, cultura que se habría eh, generado a este otro lado de, de las columnas de Hércules, del Estrecho de Gibraltar, podrían ser precisamente esos eh, esos atlantes a los que nos estamos refiriendo. El Círculo Secreto con Joseph y joseph muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta mañana.